Radio Cartón, inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, Planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por Internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados, que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, de pasiones, y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha cómplices de este viaje de divertimiento. los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos 650 músculos 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Amfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Muy buenas tardes, hoy martes 3 de marzo del 2020 transmitimos nuestro segundo programa de Anfibios Radio. De La Voz, Alberto García y mi compañera Meche. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues sí, ya el segundo programa, oigan, muy rápido que llegó el segundo programa. Hoy tenemos muchas cosas que platicarles. Eh, damos primero las gracias a Poncho, a Sergio Fong. Les recordamos que vengan a La Rueda. Eh, una magnífica librería donde van a encontrar cafecitos ricos, tisanas, galletitas, bastantes libros. Ahí nos pueden escuchar y pueden esperar mientras se llega la hora de la clase. Recuerden que hoy tenemos clase 8.30, es una cita y es un reto, dijimos. Quisiéramos iniciar comentando del tremendo bachatón y rumbón que tuvimos el sábado anterior. En el Casino Winland, donde dimos una clase de exhibición. Eh, antes que nada, agradecer a todos los alumnos que participaron y le echaron muchas ganas. Sí, chicos, muchísimas gracias a todos. Eh, gracias a, a todos los que formaron parte de Bailamos como exhibición una rueda de bachata y Bailamos un poquito de salsa, Pero precisamente de la bachata es de lo que vamos a hablar ahora. Nada más, yo quiero hacer un comentario. Todos los ritmos que nosotros bailamos en la academia, tratamos de ponerlos siempre al final, en una rueda. Porque cuando bailas en rueda, pues no solamente bailas con tu compañero, con tu pareja, con la que llegas. Sino que vas cambiando de pareja. Cada vez que terminas un paso, cambias de pareja, entonces esto te vuelve tolerante, porque probablemente quien es tu pareja, pues baila muy bien, pero el que sigue a lo mejor no lo baila tanto, ¿y qué tengo que hacer? Pues ayudarle para que baile muy bien y para que a todos nos salga muy, muy bien. Entonces, como les digo, lo que bailamos el sábado fue una rueda de bachata, que nos salió muy, muy bien, practicamos alrededor de 15 pasos y todo es excelente. ...extrañamos a los que no estuvieron... ...ojalá que para el siguiente evento... ...ahí puedan estar chicos... Bien, ...en la clase que tuvimos... ...después del programa el martes pasado... ...precisamente trabajamos... ...con ese ritmo de, de bachata... ...y la finalidad de este programa... ...es más o menos vamos a dar una... ...semblanza de lo que es la bachata... ...sus orígenes, para tener un conocimiento más... ...bueno, más grande... ...de lo que es el ritmo... ...pero antes de meternos en este rollo... ...del ritmo de la bachata... Y quisiéramos mencionar que nosotros estamos Consiguiendo patrocinios Porque para que las radios sean culturales o no Necesitan un varo para sobrevivir Entonces nosotros estamos, Nos hemos dado la tarea de buscar A la gente que quiera Participar eh, promocionándonos en la radio Y a la vez apoyándonos eh, En este caso Vamos a hablar del primer patrocinador Que ya me ha ya lo, ya lo convenció eh, adelante Ya lo convencí, lo único que me falta convencer es que venga la entrevista No quiere el muchacho Pero bueno, ok, les vamos a presentar eh, Yo les comenté la vez anterior que nuestra familia, todos somos vegetarianos Entonces, pues, ¿cómo llegamos con, con estos, esta persona, estos alimentos que les vamos a presentar el día de hoy? Pues porque cuando eres vegetariano o eres vegano o tienes ganas de comer algo diferente, te encuentras con el gran problema de que a nadie se le ocurre vender otra cosa por la noche que no sean tacos de carne. Entonces, muy complicado, fue muy complicado, pero gracias a, a una amiga alumna en ese entonces, gracias a Sandra, ella fue quien nos recomendó con George, con Jorge, eh, nos platicó todo lo que hacían y fuimos a probar y la verdad es que nos gustó muchísimo. Entonces, eh, la opción que les traemos hoy es una opción de comida vegana. Ellos eh, hacen taquitos, hamburguesas, hot dogs. Ahorita les voy a platicar bien, bien. Eh, fíjense, ellos iniciaron el 15 de junio del 2017, El negocio se llama Alimentos Veganos Isis, hechos con amor. Yo creo que cuando tú haces lo que te gusta y le pones amor, pues el resultado es maravilloso. Entonces, nosotros cuando probamos sus alimentos, la verdad es que sí nos gustaron. Eh, les voy a platicar un poquito su historia. Vamos a empezar. Eh, el horario que ellos tienen, fíjense... Es, esto es buenísimo porque de repente andas de fiesta o X en la noche y no encuentras una opción más que carne, pues ellos sí la tienen. Ellos están a partir de las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana de domingo a jueves. Fíjense, o sea, esa es una opción. Se acerca el fin de semana y, y la fiestecita se alarga más tiempo, ellos también se alargan. Viernes y sábado están de 7 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Y fíjense una cosa. Si tú llegas a las 7 o llegas a las 4 de la mañana, te atienden con la misma sonrisa. Nada de que ya se cansaron, que tienen sueño, que están de malas. No. Y por cierto, saludos a las chicas eh, que siempre nos reciben muy bien y a toda la gente, no nada más a nosotros. Bueno, eso es algo de lo que ellos eh, tienen como gran ventaja, que según nosotros, no sé, Beto, pero según nosotros es el único puesto que está toda la noche. Sí, con ese concepto sí, porque todo lo demás son tacos de tripillitas y por toda la ciudad, ¿no? Sí. Y, eh, ellos están teniendo muy buena respuesta precisamente por eso, porque hay gente que toma otras opciones y ahí lo tiene hasta las 4 de la mañana sin problema. Sí, fíjense, ahí les van algo de sus alimentos para que se les antoje y se den pronto una vuelta ahí con ellos. Ellos hacen eh, hot dogs uh, de tofu con betabel y la otra salchicha la preparan con papa, zanahoria y betabel. Se puede escuchar un poco raro, nos ha tocado gente que está ahí que les pregunta y de repente eh, saben con qué los preparan y ponen cara de, ¡ay, qué es eso! Hay que darse una oportunidad, chicos, nunca hay que ser cerrados, hay que probar. Si ya probé y no me gustó, pues ni hablar, ¿no? Pero, ¿qué tal que sí te guste? Tienen también hamburguesas, champiarroz y lenteja con morrón. Ay, esa de lenteja no la he probado, está pendiente, pero la de, la de champiarros, esa sí está muy, muy rica. Y luego, tienen unos taquitos, al pastor, chorizo, chorizo con papas, alambre, barbacoa y chicharrón. No parece vegano, ¿verdad? Pues es vegano. <risas> tienen también aguas frescas, muy, muy ricas. Todos los días tienen eh, agua de jamaica... De pepino. Y tepache. Y no, esas son las aguas frescas. Pero los fines de semana. Ah, fíjense, las aguas frescas son de pepino con limón y de jamaica. Pero jueves, viernes, sábado y domingo también tienen tepache. Nos hemos dado cuenta de que a la gente le gusta mucho el tepache. Entonces ahí sus taquitos. Bastante bien, bien acompañados. Pero bueno, mucha plática. Pero ¿dónde están? Ellos están ubicados en la calle Constancio Hernández Alvirde, eh, la que antes se llamaba Escorza. Eh, dice aquí que están frente al número 95. Yo les diría que están a un costado del edificio de UDG. Ahí justo están, en la pura esquina. Eh, es esquina con Juárez. Sí, sí ¿verdad? Sí. Ahí eh, hay dos puestos juntos. El que está más pegado a la esquina es ahí con ellos. Alimentos Veganos ISIS. Hechos con amor, acuérdense. Tienen para acompañar tus taquitos, pues, una barra ahí donde tienen salsitas, frijolitos, rábanos. La verdad es que muy, muy, muy, muy buenos. En el siguiente corte les vamos a platicar de sus postres. Pero por el momento, pues, le damos muchísimas gracias a George, que aceptó ser nuestro primer eh, patrocinador. Como dijo Beto, necesitamos que estos grandes proyectos como, como esta radio pues, nos apoyen para que podamos crecer, para que podamos estar aquí. Y, pues, todos los proyectos que ustedes nos quieran mencionar, adelante, bien recibidos. Ya los analizaremos y, pues, les diremos de cuánto les toca. <risa> ok, pues, creo que vamos a ir de una vez, porque el tema va a ser extenso, el de la bachata. Vamos a hablar de bachata el día de hoy, pues, porque el sábado fue lo que bailamos, la bachata, y fue lo que hicimos en nuestra primera clase. Entonces... El día de hoy les vamos a presentar ya nuestra primera canción. ¿Te parece, Poncho? Fíjense que la semana pasada les hicimos el, el comentario de que nos mandaran todas sus canciones, las que quisieran que pusiéramos en el programa. Y me ha gustado muchísimo la dinámica. Hemos aprendido, bueno, en lo personal yo he aprendido y he conocido nuevos cantantes. En esta ocasión les vamos a presentar cuatro canciones, dos de bastante conocidas una pues más o menos y una que es completa, nueva, completamente nueva para mí con la canción va un saludo para Ide muchísimas gracias por haberme mencionado esta canción, me encantó me gusta mucho el cantante y me gustó la letra, les voy a platicar él se llama Pablo Alborán y su canción se llama Solamente tú el nombre completo de él es Pablo Moreno de Alborán Ferrandis Popularmente es conocido como Pablo Alborán. Es un cantautor y músico español de canto lírico, sinfonía y música experimental. Nació en Málaga, España, el 31 de mayo del 89. En el año 2010 salta a la escena musical con su sencillo Solamente tú, que precisamente es el que vamos a escuchar. Eh, a partir de los 12 años, él compone sus primeras canciones que fueron Amor de Barrio y Desencuentro. Estas canciones se encuentran en su primer disco, ya saben, por si gustan buscarlo ahí en, en YouTube. Eh, su andar artístico comenzó de la mano de una familia flamenca que actuaba en un restaurante de Málaga, quienes le bautizaron como el Blanco Moreno. Sé que les va a encantar su voz. Ahorita van a ver por qué le llamaron el Blanco Moreno. Adelante, Poncho. Regala Regálame tu risa Enséñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame met mijn stijl. Ik denk Pablo Alborán. Yo la verdad es que sí le agradezco, Aide. ¿Te gustó, Beto? Bastante. Yo les recomiendo que lo escuchen. Tiene otras canciones que no son de bachata. Y la verdad es que ahí se nota cuando avienta toda su voz y sí, sí tiene gran capacidad. Así que, Aide, muchísimas gracias. Le voy a ceder la palabra a Beto, pero antes, antes, vamos a empezar a mandar saludos. Recuerden que estos programas en vivo, lo que los hace completos es cuando sabemos que ustedes nos están escuchando. Esperamos romper récord como la semana pasada. Comenzamos. Saludos a Aide, obviamente, que ya nos está escuchando, tiene su canción. Saludos a Angelito, muchísimas gracias por estar aquí. A la señora Ana Gómez, muchísimas gracias. Ale, gracias. Es, eh, también mandamos saludos a Patti, Zavala y Enrique, obviamente. Gracias a Lili, que también está aquí escuchándonos. Esperamos que nos lleguen más, más mensajitos. Recuerden enviarnos sus canciones para irlas programando eh, en cada intervención que tengamos. Puede ser salsa, puede ser bachata, pueden ser sones cubanos. X, eh, ustedes mándenos y ya nosotros vemos y, eh, en qué programa pueden encajar perfecto. Pues a ver Beto, ¿qué nos vas a platicar de la bachata? Volviendo al tema de la bachata, eh, vamos a comentar un poco de los orígenes. Decidimos esto porque el martes el anterior, cuando tuvimos la clase, iniciamos con el ritmo de bachata. La bachata es un ritmo que nos llega de dominicana. Aunque el, ter, eh, el término de bachata, eh, el, el antropólogo, etnólogo, musicólogo cubano, Fernando Ortiz Fernández, si ustedes quieren saber algo respecto de, de todo lo que tiene que ver con el ritmo y las fusiones de lo español con lo africano, se tiene que remitir forzosamente a Fernando Ortiz. Es el investigador más serio que se dio a la tarea de estudiar eh, antropológicamente esas fusiones en la isla de Cuba. Él es el que nos hace referencia al término de bachata en un libro que se llama, si mal no recuerdo, La raza y el conflicto racial, algo así. No recuerdo exactamente el nombre del, del libro. Después se los proporcionaré para, si quieren, la bibliografía. Y él se refiere que el término bachata es, se refiere a jolgorio o fiesta, a rebambaramba o pachanga. Hay varios términos en la isla para referirse a, a, a, tal, a tal actividad, como el caso del cumbé. Bachatar o Rebambaramba, el asunto está en que en, eh, hay una confusión, mucha gente pensamos antes de meternos a investigar Que los esclavos que llegaron al Caribe para trabajar la caña de azúcar, todos son los mismos pero no es así Ellos vienen de distintos grupos étnicos o tribus, Carabalíes, Bantúes, Ñañingos Entonces cada uno traía sus propios vocablos y términos El término, él, él nos explica que viene, eh, es un aumentativo de bacha. Más de alguno sabe lo que es una bacha aquí en México. Entonces, el aumentativo de bacha es bachata. De ahí viene el. Es, es como la acepción más, como más seria que yo encontré investigando, porque nosotros en la academia nos damos a la tarea de qué estoy haciendo, ya que investigar antropológicamente los ritmos que estamos bailando, de dónde vienen y por qué. Porque eso realmente nos genera un aumento en nuestra cultura. Inicialmente el término bachata no, no se refería propiamente a un ritmo, sino al hecho de que te juntabas en el colgor y hacer el, la pachanga. Porque existían salones de baile donde iba pues, la gente de, de recursos, pero así como dicen, la banda y el barrio, se juntaba en el solar, con las guitarritas, las cucharitas y a darle. El ritmo de bachata, si, si lo identifican, y es, eh, ha permeado mucho y, y, y ha gustado mucho porque técnicamente es un bolero. Sí. El bolero eh, como, como tal llega a Dominicana en los años 50 con los tríos de boleros eh, cubanos, mexicanos y puertorriqueños, que era el clásico, no sé si lo recuerden o todavía se escuchan, que eran tríos de guitarras. La diferencia es que eh, eh, ellos lo adoptaron, pero comenzaron a, a meter elementos. Eh, el bolero cubano ten, tenía las guitarras, pero tenía la maraca, para darle un poquito, un aspecto bailable, vamos. Pero en Dominicana sustituyen la maraca por el guiro y meten eh, el, el bongo, Y luego entonces, para mí la macheta es un bolero son. Porque eh, al meter tú la percusión de eh, piel tensada en el tamborcito, pues le das otro, otro cariz. Entonces, ese ritmo, eh, como tal, pues aparece eh, más allá del término de, de como era antes, nomás un holgorio, le comienzan a dar un, un formato. Eh, porque los comenzaron a componer canciones con, ese, con esas instrumentaciones y ellos tenían el apoyo en Dominicana de una radio que se, llama, se llamaba La Guarachita, que más que radio era como una tienda de discos. Y ya, él, ellos comenzaron a apoyarlos y a darle un auge a, a lo que es la bachata. Bien, eh, el término era, es, bueno, que lo menciona Fernando Ortiz no quiere decir que no existiera desde antes, o sea, ya existe allí. Pero yo encontré, leyendo el libro de, de poemas de los motivos del son, de Nicolás Guillén, una mención de ella de la bachata en un poema que se llama Si tú supieras. Voy a intentar leerlo y si, bueno, espero que les guste. Ay, negra, si tú supieras. Anoche te vi pasar y no quise que me viera. Ah, eh, tú le harás como a mí, que cuando no tuve plata, te corriste de bachata. Sin sí, A de mí, sonoro, co songo, cosongo, songo B, songo, cosongo de mamé, songo, cosongo la negra, Nicolás Guillén. Muy lindo, bastante lindo. <risa> como, tenemos público en vivo, ¿eh? Pues fíjense que la bachata es un ritmo, eh, platicábamos con, con Beto y yo le estaba diciendo que al principio cuando comenzábamos nosotros a escuchar bachata y a bailarla, a mí me venía mucho a la mente el señor Julio Jaramillo, tanto por su voz como por su voz como por el ritmo, el, el, bueno, sí, el ritmo de, de los boleros que él cantaba, que él interpretaba. Sí. Y sí, Beto me decía que sí, que de hecho era como parte del inicio, ¿no? Sí, pero bueno, la referencia que de Jaramillo, si mal no recuerdo, pero casi estoy seguro, era ecuatoriano. Ah, ya. No tenía que ver con la isla de Dominicana. Pues fíjense cómo un ritmo puede llegar a todos lados y, y puede ser del gusto de, de todo mundo sin que tenga que ser de un solo lugar, ¿no? Con esta investigación que hicimos de, de las canciones que nos pidieron para el día de hoy, llegamos a otra canción que se llama Solita. La canta alguien que se llama Prince Royce. Fíjense que, que investigando sobre él, yo encontré cosas que no conocía. Hay cantantes que de bachata que de repente son súper conocidos como Romeo Santos, como Prince Royce, también es su, su caso, como Juan Luis Guerra, que de él yo quiero hablar después porque él hace otro tipo de bachata eh, y comenzó pues muchísimo antes de que estas dos personas llegaran a México, ¿no? O sea, él antes era aquí el bachatero, pero la gente no lo ubicaba como tal. Pero bueno, les voy a platicar. Esta canción de Solita la interpreta Prince Royce. Eh, es un saludo para Ale, que ella fue quien nos pidió esta canción. Sé que nos estás escuchando, Ale. El nombre verdadero de Prince Royce tiene un nombre grande. Se llama Jeffrey Royce Rojas de León. Según escuché yo que él adoptó el nombre de Prince Royce, porque algo así como que en su Instagram o algo así, así había estado. Entonces, eh, así quedó ya, como su nombre artístico. Conocido como Prince Royce, es un cantante, compositor y productor discográfico estadounidense de ascendencia dominicana, precisamente hablando de... Él nació el 11 de mayo de 1989 en el Bronx, en Nueva York. Eh, él siempre expresa en todas sus, sus eh, entrevistas que su familia es muy importante para él, que es quien siempre ha estado ahí detrás, quien siempre lo ha apoyado. Comenzó su carrera artística cuando era muy jovencito, muy pequeño. Dice que participó en el coro de la escuela primaria a la que asistía, compitió en varios concursos de talento y ahí fue donde se empezó a interesar por la música ya de una forma más seria. A los 13 años empezó a escribir poesía, afición que se transformaría en composición de letras para sus canciones y para otras personas ya más, más tarde, ¿no? Por fin en el 2010 debutó con un álbum que lleva su nombre. Y pues es de los más conocidos, Prince Royce. Creo yo que, que a quien le gusta la bachata, todo el mundo lo, lo conoce y lo ubica, ¿no? Esperemos que esta canción les guste, disfrútala, Ale, y se llama Solita. Siempre a mi vida llegas tú, La niña que tantas veces yo había soñado, Y como un loco cada noche deseado. Oh. Fui, me acerqué, Y sin pensarlo fijamente te miré. No tuviste que decir ni una palabra, Tus ojos delataron. siento nos locos por mordernos lentamente y desde ese momento hasta el día de hoy es algo espiritual con solo verte ah wow oh. por que estás solita si tu eres todo lo que mi alma necesita dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque en la Antártica ya pronto se derrita Yo no me muevo de tu lado señorita Porque tan solita ah, oh, oh. Nunca estarás solita De las cosas que vivimos las locuras que los dos hicimos jamás vas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 Chicos, para todos los que se están sumando apenas, les pusimos el inicio del programa por si no les había tocado. Es un dato bastante importante, se lo tienen que aprender. ¿eh? Pues espero que les haya gustado esta canción de Prince. Eh, búsquenlo por ahí, quien no lo conozca, eh, denle ahí like a todas sus canciones, reproduzcanlas y más de alguna les va a gustar. Vamos a seguir con los saludos. Saludos a Patti Enrique. Saludos a Leti y a Lalo, son mis doctores favoritos. Saludos a Iván, muchísimas gracias por estar escuchando. Saludos al señor Sergio Fong que me está diciendo que los está esperando en la rueda. Que se dejen caer ahí antes de la clase, que ya les tiene listo cafecito, galletitas. Los va a chequear, Que ustedes digan que van de parte de Amfibios Radio... Y los va a chequear de forma tremenda, así que yo que ustedes no me la perdía, ¿eh? la verdad. También y de forma muy especial quiero agradecer, nos están escuchando desde la Ciudad de México, creo que ya rompimos récord, nos están escuchando toda nuestra familia o parte de nuestra familia. Muchísimas gracias, saludos a Amparo, saludos a Jesús, muchísimas gracias eh, primos por estarnos escuchando, esperamos que estos programas sean de su agrado y que hagamos una cita para vernos, escucharnos todos los martes de 7 a 8 de la noche, de 7 de la tarde a 8 de la noche. Pues fíjense, yo les quiero presumir, a mí me encanta presumir todos los trabajos que hacemos en la academia, como habíamos mencionado antes, el sábado ahí en el casino bailamos Rueda de Bachata. Bailamos rueda de bachata porque normalmente es el ritmo que nosotros utilizamos primero cuando llega la gente a la academia a aprender a bailar. Nos dimos cuenta que con la bachata aprenden de una manera más relajadita, ¿no? Nos dimos cuenta que es más fácil aprender estos conteos. Cuando tú vas a bailar bachata, eh, tiene que haber un movimiento de cadera, Ese movimiento de cadera, que es un adorno, una expresión de tu cuerpo, eh, se hace cuando marcas algo que nosotros le llamamos toques. El conteo para la bachata se marca en 1, 2, 3, toque. En ese toque, tu cadera se debe, se debe mover. ¿Cómo logras ese movimiento? Porque flexionas la rodilla. Entonces, cuando tú flexionas la rodilla... Esa, ese movimiento que hiciste retumba en la cadera y entonces se hace un movimiento, ¿sí? Terminas con 5 eh, seis, siete y toque, ¿de acuerdo? Entonces, eh, creo que vamos a poder dar un, un, un pequeño videíto bueno, eh, en unos minutitos. Con el Facebook para, explicar, para ir a la praxis. Ajá, para que vean exactamente cómo se cuenta. Pero a, antes de avanzar en este tema, me gustaría eh, retomar el tema de la bachata. Cómo los, los ritmos que al inicio son desdeñados, minimizados, vilipendiados eh, por las eh, élites intelectuales y culturales de la, de la época de los ritmos, nos podemos reventar al, al son montuno donde los, la, las clases populares tenían que ejecutar sus bailes y sus ritmos en los solares de la isla. No tenían acceso a los salones de baile, y pues ellos eh, con cucharas, con lavaderos portátiles, pedacitos de vidrio, lograron... Pero cuando, cuando esos tipos de expresiones culturales vienen desde, desde, el, desde el pueblo, pues evidentemente... Su, eh, se elevan y, y suben de nivel a, hasta que son reconocidos. En el caso de la bachata fue exactamente lo mismo. O sea, en la bachata eh, inicialmente era eh, menospreciado porque decían que era la música para los borrachos, para las prostitutas, para los ardidos. ¡Ay, no! Bueno, así, inicialmente así era, hasta que se logran ficar como un ritmo, como ya lo explicamos a raíz de los años 50, eh, de tal manera que en el 2019, no si se sepan, que eh, la bachata fue declarada Patrimonio de la Humanidad y Memorial de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, ya uh -huh. tiene, ya entró como que índice, ya es, tiene un respeto, ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a intentar ahorita, lo que estaba explicando Meche, es eh, darles una explicación, pero ya con la camarita de video, Utilizando las tecnologías hay que modernizarnos Ahí vamos a intentar de dar una clase por internet como lo anunciamos en el inicio del programa Y vamos a, a, a intentar ahorita, no sé si primero después de un corte con una pieza musical Para en lo que instalamos el equipo y vamos a, a ver Nos peinamos eh, Nos peinamos y vamos a ver cómo vamos a pasar de una posición biomecánica al, al baile y a la gozadera Fíjese que a nosotros nos pasa que de repente hay, hay comentarios de, de la gente que llega y nos dice, es que lo hacen ver tan sencillo, pues de eso se trata, no te voy a complicar la vida, voy a intentar que lo hagas. Nosotros siempre decimos, si sí, bailas bonito o feo. Eso es otra cosa. Lo importante es que te atrevas y que lo hagas. Así que vayan, vayan eh, poniendo ahí sus zapatitos listos. En unos minutos nos vamos a ver todos. Y vayan contando. Uno, dos, tres, toque. Cinco, seis, siete y toque. ¿Pueden ir practicando? y si, Los que puedan, vénganse terminando el programa. Aquí estamos a un lado de la carton, cartonera Dancing Hall. Y vamos a comenzar a dar la cla la, nuestra segunda clase. En la, el martes anterior tuvimos la fortuna de que cuando salimos del programa de radio pensamos que no iba a haber nadie y tuvimos la sorpresa de que había siete parejas. Y eso nos dio mucho gusto. Y Poncho bailó. Y Poncho bailó. Y el señor Sergio Funk bailó. <risa> Tiene futuro, Poncho. Se le ve la gozadera. <risa> pues fíjense, con esta canción que sigue ya para poder preparar todo, eh, vamos a mandarle un saludo a Iván. Iván, si mal no recuerdo, fue nuestro alumno cuando él tenía como unos 15 años. Unos 15. Y ahora es abogado. Ahora es abogado y dicen por ahí que de los buenos. Entonces, eh, él nos solicitó una canción que se llama Su Veneno y es del Grupo Aventura. Seguramente todo mundo conoce al Grupo Aventura o a Romeo Santos, que en ese entonces era su voz. Fíjense bien, ahí les va. Es una banda dominicana que también nació en el Bronx. Los inicios del grupo se remontan a 1994, cuando los hermanos Lenny y Mickey Santos conforman en Estados Unidos un grupo llamado Sueños, al que se integran en el 95 Anthony, que es Romeo Santos, y Henry eh, en el, este cuarteto pasa a llamarse Los Teenagers, nombre eh, con el cual publican en 1996 Trampa de Amor, su primer álbum que es Bachata Tradicional. Yo los invito a que lo busquen en, en YouTube, así como... Aventura o, o con el nombre del, del disco Trampa de Amor, es muy, muy notable la diferencia de música que ejecutaban en ese entonces y la que hacen ahora, muy, muy diferente. Dice, en el 99 lanzan un nuevo disco y ya la agrupación tiene el nombre de Aventura. Así es como desde la diáspora dominicana en Estados Unidos surge la bachata urbana. Cuando este grupo comienza a experimentar con el Spanglish, es algo muy típico de ellos, frases en inglés, frases en español. Introducen la guitarra eléctrica, pero con sonidos suavecitos, y el contenido de sus líricas es un poco más social. El estilo musical de aventura está compuesto primordialmente de fusiones musicales con base en la bachata dominicana. Se dice que ellos crearon un nuevo estilo musical, Jugaron mucho con las influencias, las fusiones, el flamenco, el pop, el jazz, la música urbana y el árabe. Si quieres más, saber mucho más sobre ellos, que yo me imagino que, que las fans van a querer saber más, les recomiendo que busquen un, un libro perdón, que se llama La Gran Aventura de la Bachata Urbana. Ahí van a aprender muchísimo más de ellos, van a saber si eran familia, si no eran, y cómo fue que llegaron a ser... Quienes fueron como Grupo Aventura y ahora, pues, Romeo Santos, ¿no? Que es el, el más famoso intérprete de bachata. Pues, Poncho, por favor, se llama Su Veneno y es con el Grupo Aventura. Pues ya estamos de vuelta, chicos. Ya acomodamos aquí todo para que nos puedan ver a través de la página de Facebook llamada Radio Cartón. Vamos a transmitir ahí unos minutitos para, como les dijimos, se vayan emocionando y luego se dejen caer acá a la clase. Tenganos paciencia, estamos en las pruebas. Eh, si cometemos algún error, sean eh, prudentes, prudentes en los comentarios. Benévolos. <ríe> Por favor. Oigan, pues antes, así rapidito, vamos a mandar saludos. Que alguien más nos esté escuchando desde la Ciudad de México. Saludos a Juan Antonio Pérez Montiel. Esperemos haber cautivado tus oídos y que estés aquí cada martes a las 7 de la tarde. Iván, Iván también ya nos escuchó y, y dice que, ah, que él no se acordaba a qué edad había entrado a la academia... Pues más o menos, Iván, yo pienso que sí, eras todo pequeñito tú. Eres un puberto. Sí, igual de guapo que ahorita que ya eres abogado. Saludos a Merari, saludos a Omar, que ellos fueron pareja de baile el sábado y lo hicieron excelente, igual que todos los demás, lo hicimos excelente. Pues antes de irnos a, a bailar, chicos, a, a que nos conozcan quien no nos conoce, eh, ahorita que nos vayan a ver en cámara, yo les recuerdo que se den una vuelta con George a los alimentos veganos Isis. Eh, fíjense que él es, ellos están trabajando en toda una nueva imagen. Quieren siempre dar el mejor servicio a sus clientes. Quieren hacer siempre recetas muy ricas, muy saludables. Eh, para todas las personas que son veganas, no tengan algún pendiente. Ellos, todos los utensilios son exclusivamente para preparar todos los productos para la cena, no mezclan eh, con otros alimentos, todo eso es exclusivo para el negocio. Las chicas, saludos, de verdad son muy, muy amables, siempre están sonriendo, eh, todo es muy delicioso. Dense una vuelta, créanme que no se van a arrepentir, no porque se vuelvan veganos, sino porque pues de repente hay que ser... Eh, un poco más abiertos, probar alguna cosa nueva y créanme que no se van a arrepentir. Ya más adelante eh, vamos a ver si convencemos a George que venga a su entrevista. Lo tienen que escuchar, tienen que platicarnos él cómo comenzó con esta idea, por qué le gustó. Eh, porque está aquí, quizá lo convenzamos de alguna, algún regalito para nuestro radioescuchas, escuchas, claro. alguna cenita, <ríe> <Mochilas>. algo. Entonces, <ríe> pues vamos a, a estar trabajando con eso y ya les avisamos si lo convencemos. Les recuerdo, el domicilio es Constancio Hernández Alvirde. Antes esta calle se llamaba Escorza. Si ustedes vienen de Chapulte, de, no, de... Del centro de la ciudad hacia Chapultepec es una cuadra antes de llegar a Enrique Díaz de León, esquina con Juárez. Ahí se van a encontrar, es el primer puesto que está ahí. Ustedes pregunten quién es George, ahí lo van a conocer él. Mis respetos porque está todos los días del año. Eso es otra cosa, después les vamos a decir qué días cierran porque creo que solamente cierran Dos veces al año, sí. una cosa así. Entonces, no hay pretexto para no venir y probar. De verdad, les va a gustar. Y pues ya si no les gusta, pues nos escriben y yo les paso, le paso sus mensajes. Pero se vale. le, de verdad, claro que se vale, pero créanme que les va a, les, les va a gustar bastante. Sí, ya poco a poco... Eh... Les vamos a ir diciendo y les vamos a estar recordando, ¿sí? La próxima semana les vamos a presentar otro de nuestros patrocinadores, eh, que de hecho está involucrado un poco con George, porque todos los postres que ustedes puedan encontrar ahí en el negocio con, con George los hace nuestro siguiente patrocinador, pero ya les vamos a platicar la siguiente semana. Vamos ahorita a, a aparecer en cuadro, a ver, Beto. ¿Sí estamos no, listos, Poncho? Pues ahí estamos. Okay, Porque pues. Y el logo, supongo que se alcanza ah, a ver. Sí. Ah, pues. Ese es, ese es nuestro logo, chicos. Recuerden que nos, que nos llamamos anfibios. Entonces, para quien se perdió la historia de la semana pasada, ya se las platicaremos algún, alguna otra vez. ¿Sí? Pero vamos a ponerle atención a Beto. Bien, espero que se escuche. Parece que Poncho me dijo que subiendo todo el volumen eh, se va a poder eh, escuchar. Bien, cuando yo bailo, juego con mi gravedad. Siempre estamos jugando con la gravedad. Cuando caminamos, eso, a veces no lo analizamos porque no tenemos conciencia de ello. Cuando caminamos es una sucesión de caídas. Yo estoy parado en mi centro de gravedad, aquí no pasa nada. Si yo decido caminar, al mover mi pierna derecha, utilizo una palanca para no caer. Muevo mi pierna izquierda, utilizo la palanca para no caer. Luego entonces, cuando yo voy caminando, es una sucesión de caídas. Cuando yo voy a bailar, igual voy a estar jugando con la gravedad, y voy a moverme en el tiempo de la música, de acuerdo al ritmo, porque las músicas son matemáticas. Entonces, en este caso, ahorita lo que voy a hacer es poner números a los pies. En este caso voy a, voy a hacer primero el tiempo de la chica. La chica siempre va a utilizar, va a iniciar con el pie derecho. El pie derecho es el número 1 y el pie izquierdo es el número 5. Tiene un porqué. El pie derecho es el diestro. En el caso del varón, como estaría frente a ella, su pie izquierdo sería el 1, que sería el siniestro. Es decir, luego entonces, el pie derecho es el bueno y el izquierdo es el malo. O sea, la chica es la buena. Y nosotros, bueno, más o menos. Obvio. Obvio, ¿no? Bien. Ahora, voy a comenzar a jugar con la gravedad. Estoy en mi centro de gravedad y con el tiempo uno, que es mi pie derecho, voy a recorrer mis tres espacios hacia la derecha hasta lograr llegar otra vez a mi centro de gravedad. Me explico. Uno, dos, tres. El centro de gravedad es la pausa en los bailes de salón porque con la pausa, puedo transitar a otra posición entonces ahora voy con el tiempo 5, que sería mi pierna izquierda hasta mi centro de gravedad, 5, 6 7, si se dieron cuenta, el 4 y el 8 no los conté, precisamente porque es cuando no estoy en movimiento porque estoy en mi centro de gravedad entonces ahorita se fijan, estoy haciendo es un movimiento, estoy jugando con la gravedad pero una Desde una posición meramente biomecánica. Lo voy a repetir toda la secuencia. Voy hacia la derecha. 1, 2, 3. Regreso hacia la izquierda. 5, 6, 7. De nuevo. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Si se fijan aquí, pues no hay ritmo, nomás es biomecánica. ¿Cuál es la posición para bailar los ritmos? de tradición eh, caribeña del caribe tengo yo que doblar la corva, me voy a poner de lado para ser más explícito si yo doblo la corva, que es la rodilla y me voy sobre las puntas de los pies que es el metatarso cuando yo me traslade aunque yo no lo quiera mi cadera se va a mover uno, dos, tres cinco, seis, siete una cosa más, antes de avanzar voy a irme a la punta precisamente para que mi cadera se mueva y se eleve doblo la corva y me voy a la punta y avanzo 1, 2, 3, toque 5, 6, 7, toque 1, 2, 3, toque 5, 6, 7, toque 3, toque 5, 6, 7, toque a qué velocidad me voy a mover? a la velocidad de la música de acuerdo a los compases por minuto que tenga la melodía entonces ahorita lo que voy a necesitar para Pasar del aspecto es que biométrico, El sonido está trazado. Es que me pongo en música Para el, yo comenzar a moverme radio. En el tiempo de la sí. música Entonces vamos a esperar Que me pongan en una bachata La que quieran es buena Y yo voy a comenzar a moverme en el tiempo de la música Bien ¿Presamos? 1, 2, 3, 5, 6, 6 1, 2, 3, 5 Oh <laughs> yeah. qué parte de tu músculo se mueve, qué impacto tiene en el aspecto psicológico, en el aspecto neuronal, y así vamos a trabajar los ritmos. Por esta vez hasta ahí vamos a dejarla y esperamos que esto, si vienen aquí al, al salón de baile, que estaba luego de la radio, pues aquí lo vamos a trabajar ya más en forma. Bueno, gracias. Chicos, pues vayan practicando porque en media hora comenzamos a bailar, vayan practicando, vénganse para acá y así uno, dos, tres, toque, cinco, seis, siete, toque, ahí <risa> ya llegan y ya comenzamos a bailar. Pues sí, estamos haciendo pruebas, pero la idea es hacer eh, de cada programa un muy buen programa, un programa donde ustedes siempre les quede... Algo, ya sea en conocimiento, o en alguna nueva canción, o en aprend aprender así algunos pasitos de baile. En esta ocasión, pues, tocó la bachata. La bachata, la verdad es que es un ritmo muy romántico, normalmente se liga con algo muy, muy romántico. En, otra, eh, en otro programa les vamos a traer un, alguna bachatita, pero que sea más tradicional, Para que vean ustedes la diferencia, eh, hay un alumno, Juan Carlos, alumno y amigo, saludos, que él siempre en las clases me, me dice, maestra, parece que usted no conoce a otro cantante de bachata más que Romeo Santos. Siempre lo pone en las clases. Pues no, no es que nada más lo conozca él, lo que pasa es que a nosotros nos gusta pues darles gusto a las chicas y, y ellas son eh, quienes sí más conocen a Romeo, entonces cantan sus canciones mientras estamos en clase, pero bueno, ya después les vamos a platicar de, de otros cantantes de bachata que, que su forma es más tradicional, no es tan comercial por llamarle de alguna manera, eh, como la de Romeo, como la de Prince, eh, pero bueno, eso, eso será tema de, de otro programa eh, Pues los esperamos, de verdad vengan eh, Estamos iniciando la clase de los martes, estamos iniciando mes Dense la oportunidad de permitirle a su cuerpo que se exprese Dense la oportunidad de conocer otras personas eh, Que así, igual que ustedes, les gusta bailar Algo de lo que nosotros intentamos siempre hacer en la academia es eh, que la gente se conozca. Las redes sociales, por medio de un teléfono, de una computadora, de un X, te sirven bastante, pero muchas veces estás tan metido en el aparato que no le haces caso a la persona que tienes a un lado. Entonces, nuestras clases, parte de, de su función es esto, que hagas una red social, pero en vivo, en directo, que conozcas a la persona, que le tomes de la mano, que le sonrías, que te pregunten cómo estás que nos abracemos, aunque ahorita dicen que tenemos prohibido abrazarnos y besarnos, pero bueno, si nadie nos ve, lo podemos hacer. <ríe> es bastante bueno. El ser humano es un ser social por naturaleza. Platón decía que ¿qué me justifica que yo estoy aquí? ¿Que tú estás ahí? Así de sencillo. Tenemos que estar aquí y tenemos que hacer que los demás noten que estamos aquí. Eh... Esta es nuestra forma de expresarnos, o es una de tantas formas que tenemos de expresarnos. Eh, queremos que noten que estamos aquí, queremos que noten que nos encanta hacerlos bailar. Es algo para lo que vivimos eh, y vivimos felices haciendo esto. Vamos a, a terminar eh, de mandar saludos. Digo, todavía no nos vamos, todavía no se deshacen de nosotros, pero... Vamos a mandar saludos a la familia. La familia para nosotros ya saben que es algo súper importante. Saludos a Mariana, saludos a Oscar, que es su esposo. Saludos a Balam, que seguramente no nos está escuchando ahorita, pero luego llega y escucha el podcast. Y saludos a Valentina. Valentina es la nieta. Esperemos que nos esté escuchando y que ande por ahí bailando por toda la casa. Yo sé que le encanta bailar. Es la pareja oficial del abuelo. ¡Ja, <risa> Pues fíjense, vamos a... Eh, ah, se está reportando George con nosotros. Eh, claro que sí, George, yo me reporto contigo. Y eh, dice que ya nos vio en Facebook, que nos veíamos muy guapos en Facebook. Y no salió la cara. <ríe> y, y no, a la... exacto, y no salió a la cara. No vieron que nos peinamos y que nos bañamos antes de venir al programa. Laura, y Laura García. Ah, a la sal la saludos a Laura García. Y Airad González, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias a todos que nos escuchan. De verdad, se siente muy, muy bonito saber que nos están escuchando. Pues miren, antes de despedirnos, les vamos a platicar. La última canción eh, fue Solicitud de Oscar. La canción se llama Quitémonos la ropa. Y eh, la canta alguien que se llama Danny J. Fíjense que, bueno, nosotros siempre hemos dicho que hay cantantes que les pega una canción, dos canciones, son un boom, pero después ya desaparecen o, o siguen haciendo cosas, pero pues muy x eh, Yo creo muy, muy personalmente y con todo respeto, pero creo que es el caso de este chico. Es un chico español también. Él nació en Sevilla. Eh, parece que tras muchos años de, de su dedicación a la música, pudo hacer eh, ahí algo eh, a partir del 2015... Eh, dicen que tiene un estilo fresco, algo nuevo. La verdad es que yo no lo escuché así. Esta canción sí me gusta, sí me gusta, es de las que frecuentemente pongo en clase porque sí me agrada, pero la verdad es que me dio tristeza no encontrar una historia más grande sobre él. No sé si sea realmente porque no la tiene, porque fue, como les digo, el que solamente haya tenido uno o dos éxitos y se acabó, o porque no le dan eh, la ayuda, la importancia, porque no es tan comercial como los otros que ya hemos platicado. No sé, pero les prometo buscar un poquito más. Igual, Oscar, ¿me ayudas ahí a buscar un poquito más? Y si encontramos más historias sobre él, pues le vamos a platicar. Les vamos, perdón, les vamos a platicar. Muchas gracias, Beto. ¿Qué más...? ¿Qué más Bravo. nos platicas de bachata? No, pues más que nada ya para irnos preparando para la clase a un lado. Esperemos que esté lleno el salón. Ay, sí, chicos, ¿eh? todos los que vinieron la semana pasada los queremos ahí. <risa> Por favor. lo menos Poncho, es... aquí está. Ya tenemos un alumno. Y el señor Sergio Funk. Ay, no, que Poncho ya se va. No, no, no. El señor Sergio Funk, esperemos que ya esté listo. Le pido que si me hace una tisana de ponche. Creo que así me dijo la semana pasada porque me regañó porque se la pedí equivocada. Entonces, si fuera usted tan amable de chiquearme y tenerme ya lista, se lo voy a agradecer mucho. Eh, chicos, recuerden venir a La Rueda. La Rueda es una librería en la que de verdad van a encontrar muchísimos libros de muchísimos temas. Años, libros nuevos, libros usados. Cartoneros. Cartoneros. Algún día nos vamos a traer a, a, al señor Fonk pa que, para que nos platique qué son los libros cartoneros, ¿te parece? Sí. Es, es algo muy, muy interesante. Tenemos pendiente hacer nuestro libro, pero bueno, algún día. Con los alumnos. Algún día lo haremos. Es un proyecto que queremos iniciar con los alumnos y sabemos que les va a gustar. Y sobre bachata. ¿Con qué cerramos el tema de la bachata? Pues, más que nada, pues, hay que bailarla hay que bailarla, no hay que cerrarnos a, a no querer escuchar eh, ritmos de otros lugares, no es que adoptemos toda su cultura, no, pero hay que compartir, hay que, hay que ser parte de hay que disfrutarla eh, y pues bailarla así como, como dice Beto bailen bachata, bailen salsa ya veremos la próxima semana Cumbia. a ver qué ritmos les traemos igual y unas cumbias unas yo cumbias. soy fiel seguidora de las cumbias la verdad es que me encanta creo que la familia que está en la Ciudad de México pues también como todos sabemos allá en la Ciudad de México se les da eso del baile nadie les explica allá bailan porque bailan Entonces, bueno, ya les, ya les contaremos, igual ahí nos mandan eh, sus canciones favoritas y se las ponemos en algún programa, ¿les parece? Y recuerden, mándenos sus canciones, eh, las vamos programando ahí en, en cada intervención que tengamos. Eh, hoy fue nuestro segundo programa, contentos por eso. Eh, nos pasamos de la hora. Sí, pero Poncho ya me había dicho que incluso podíamos... Sí. Pasarnos hasta 20 minutos si queríamos. Ya escuché que ya andan arreglando en el salón para irnos... Ya sentimos pasos. A la clase, ya sentimos pasos, si no en la azotea. Pues chicos, muchísimas gracias. Eh, vamos a seguir aprendiendo, hablando de la academia, vamos a seguir aprendiendo pasos de bachata, que vamos a ejecutar tanto en pareja como en rueda. Ah, Beto, recuérdales, ¿en dónde está la academia? Eso es importante. La academia se encuentra en la colonia Villaguerrero, al sur de la ciudad, eh, por la calle Isla Mancel, 3780, entre Isla Trapani e Isla Isaro. Eh, se encuentra ubicada en medio de las estaciones Raza y Patria del Tren Ligero. Ahí estamos lunes y miércoles de 8 a 10 de la noche. ¿Qué les pedimos? Nada más que vayan con ropa cómoda, con agua para hidratarse zapatitos cómodos también y muchísimas ganas de aprender a bailar. El jueves estamos en el restaurante Asador Sonora, que es un, un excelente anfitrión Gerardo, el dueño del restaurante. Ese lugar se encuentra ubicado en Enrique Díaz de León y la calle de Francia en la pura esquina, de 8 a 10 de la noche también. Que por cierto, Poncho no ha querido ir a, ese, a esa clase, pero ya casi no lo convencemos. <risas> okay. el, el viernes estamos en el Parque Juan Rulfo, por la calle de Tepeyac, enfrente a la entrada principal de la UNIVA. Ahí hay un Zoom dentro del parque y estamos los viernes de 8 a 10 de la noche también. Igual cualquier duda pueden expresarla por medio de las páginas de Facebook, de Radio Cartón o de Academia Anfibios Son. En cualquiera de, de esas dos páginas nos pueden mandar, mandar mensaje y con todo gusto vamos a estar ahí al pendiente respondiendo todas las dudas. Pues ahora sí, creo que es tiempo de, de despedirnos. Eh, les agradecemos nuevamente que nos hayan prestado sus oídos esta hora. Que como nos han hecho mención varias personas, una hora es muy poquito tiempo. Vamos a, a gestionar, a ver si nos dan unas tres horas de programa. Y, y no, imaginen qué haríamos en tres horas, pero bueno. Eh, tenemos pendiente confirmar con invitados Les queremos platicar sobre la historia Más sobre la historia de la academia Qué personas han estado con nosotros Y bueno, ya les, ya les avisaremos Ya que nos confirmen Antes que se nos pase tenemos, El próximo evento que tenemos en el restaurante, Es el, el, el baile de, de la primavera del equinoccio Que es el 21 de marzo Vamos todos de blanco Vamos todos de blanco Ahí vamos a tener el evento como el anterior Con grupo en vivo Y buffet y toda la cosa eh, Para que vayan aportando su lugar Porque va a haber cupo limitado Todos invitados, ¿eh? No es exclusivo para la gente de la academia No, es para todos Todos podemos ir Todos los que tengamos ganas de bailar Ganas de encontrar un buen lugar Donde nos traten bien nos den, Donde nos den comida muy saludable Donde tengamos un espacio para bailar Todos invitados Y todos bienvenidos ¿Sí? Ok, pues entonces ahora sí, Poncho, muchísimas gracias a todos, ya no tenemos saluditos pendientes, vamos programando las canciones que nos mandaron y pues vamos a escuchar la última, que dijimos que se llama Quitémonos la ropa con Dani J. Gracias. Te juro que te siento pequeño y delicada, y es un dulce narcótico maravilloso saber que me amas y como en un reflejo estás aquí en mi vida. Is es esa magia de tenerte cerca? Cuando me respiras, tu cuerpo y mi cuerpo, así entrelazados en un boca a boca. No queda un espacio mientras me cuelgo a tu cintura. Y voy jugando justo a la locura. Ah, ah, ah. Quitémonos de ropa, que nos viene bien. escuchamos la siguiente semana. Amfibios Radio.